Karina Olivera, desde el Moreno, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, ahora de qué hablamos, Karina? Y seguimos, Jorge, seguimos en la línea del Mundial, porque, porque ese es el espíritu en estos días. Hemos visto realmente una motivación de, de, de varios locales comerciales que han eh, llenado sus vidrieras de banderas celestes, de escarapelas, bueno, en fin, de muchas cosas, ojalá que sea más contagioso aún, y que eh, se sumen comercios y vehículos que manifiestan eh, sumarse a este a este momento que estamos viviendo, todos con banderitas de los autos, con stickers, con adhesivos. Y también quienes se van a estar sumando es aquí en el campus de Maldonado, toda la parte de, de eventos y, y la parte deportiva, y estamos con María José Mafio. ¿Por qué? Porque el partido se va a ver aquí en, en pantalla gigante, pero además de eso, muchas cosas. Van a estar pasando ese día, Jorge, aquí en, en el campus, en el gimnasio principal del campus. Y primero agradecemos a María José. Hablábamos de ti, Jorge, hablábamos de ti, del conocimiento con María José. Pues yo le decía, Karina, soy yo en estudios de tal Jorge, lo hago siempre. Mm -hmm. Con todos los invitados me decía, pero si Jorge me conoce, ¿de qué onda en pañales? <risa> la verdad que sí, literal, literal. <risa> bueno, bueno, buenos días, gracias por, por la invitación al programa. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Todo bien. Bueno, vistiendo el campus de Celeste, este, preparando todas las instalaciones para recibir los partidos de Uruguay, no solamente el, de, el del 24, sino que el, los tres partidos que ya están fijados, ya están previstas la, las pantallas gigantes acá en el gimnasio principal del campus y estamos preparando y vistiéndolo de Celeste, como bien decía Cari, como se está vistiendo gran parte del departamento. Este, Bueno, y vamos a tener muchas sorpresas para los chicos. Va a haber desayuno, van a haber también seguramente caritas pintadas, muchas banderas y alguna otra sorpresita. ¿Se ha tenido posibilidad de invitar a las instituciones, a las escuelas, a los colegios? Sí, se ha hecho. Primero que nada, bueno, una, una convocatoria abierta, pero más allá de eso, desde mismo desde el campus, todas las instituciones que vienen también a, a usar los espacios públicos acá del campus se los invito directamente y a todo lo que son las instituciones cercanas en la, en la loca, de la locación que tenemos varias escuelitas, este, todas fueron invitadas personalmente a, a formar parte. De, de, bueno, de estos partidos acá con nosotros. Ya ha habido otras experiencias, ¿qué expectativas tienen ustedes para esto? Nosotros creemos que, como siempre, cada vez siempre hay que mejorar un poco y hacer las cosas poniéndoles un granito más de, de arena. Ahora, en este caso, tenemos también las instalaciones totalmente renovadas, este un gimnasio hecho a nuevo prácticamente, y la pantalla en esta oportunidad va a ser más grande que, que, que en oportunidades anteriores y esperamos una muy buena convocatoria. ¿Hay que confirmar antes de venir o se viene directamente? No, vienen directamente, hay espacio. La, la idea también justamente es ubicar la pantalla de tal manera que se pueda ver desde todo lo que es la tribuna, entonces va a haber espacio para todos. ¿A qué hora van a estar abriendo las puertas? Quizá a las nueve, nueve y media eh, va a estar todo preparado para recibirlos. Bien, Jorge, vamos contigo y después tengo algunas otras preguntas para María José. María José, queda claro que esto solamente lo que tiene que hacer la persona es ir. No, no hay que sacar entradas, no hay que anotarse, nada, es ir nada más. es simplemente venir. Y va a ser igual en los tres partidos. ¿Se va a habilitar sí. cuánto cuánto antes? ¿Media hora antes? Sí, 30 45 minutos antes ya va a estar habilitado para el ingreso. Bien, bien. Este, ¿saben ya cuántos centros de estudio van a estar y eso? No, no están confirmados todavía, pero nosotros esperamos que Alrededor de 500 personas más o menos van a, van a estar concurriendo a las instalaciones. ¿Cómo es el tema de los centros de estudio? ¿Los va rotando según los partidos? ¿Cómo lo van a hacer? No, se los invita a todos, pero no todos siempre quieren participar. Ah, ah bien. O sea que ustedes este, hacen un llamado a que se, se notifiquen de alguna forma de que quieren estar participando. Exacto, pero a nadie se le dice que no. De alguna manera se va a buscar la forma para que todos puedan formar parte de los partidos y, y alentar por la celeste en el campus. Buenísimo, bueno, que todo salga como ustedes quieren y que en definitiva el gran coronario todo esto sea que a Uruguay la vaya bien Ojalá, sí, además, en vez de tres partidos van a ser unos cuantos más Ojalá, ojalá, ojalá que, que, sí. que sí, ojalá que sí Saludos para toda la gente allí en el campus Buen trabajo Bueno, gracias Jorge Chau, chau. chau. Solamente déjame redondear con dos preguntas más Primero, eh, la experiencia del fin de semana pasado con lo que fue el lanzamiento de la temporada un, un breve, una breve síntesis en un análisis que, que quiero que hagas y después las expectativas para lo que se viene, los preparativos para la temporada, y si hay alguna novedad que nosotros podamos adelantar y que esté confirmado obviamente, obvio. Bueno, primero que nada, este, la verdad que quedamos muy conformes de lo que fue el lanzamiento de temporada. Desde un principio, cuando estuvo la idea del Ministerio este, de hacer lanzamiento del país acá, en Punta del Este, nos pareció una idea maravillosa, y como anfitriones, este, el intendente dijo, bueno, vamos a ponernos pilas a trabajar a que eso salga. Creo que... De hecho recabé la, la, y le preguntaba a todo el mundo bueno qué les pareció cómo les fue autoridades medios de prensa y el más creo que en general eh, a todos les pareció que salió muy bien el lanzamiento que es un puntapié inicial para, para lo que se espera de la temporada que en lo personal como como directora de eventos te puedo decir que, que se augura una muy buena temporada porque están tratando están viniendo muchos eventos internacionales para, para el verano y eso indica que va a haber gente porque si no no vendrían este ese tipo de eventos. Y bueno, y confirmado este, lo que tenemos, estamos trabajando fuerte para que salga ahora para los primeros días de diciembre el Punta fest que en esta oportunidad lo estamos planificando para la zona del placer, en estos días vamos a estar confirmando la grilla, así que una vez que la tengamos vamos a estar en, en comunicación con ustedes. También estamos ya terminando de cerrar lo que son los, los dos mega eventos, como el año pasado y ya trabajando también en lo que va a ser el dulce corazón del canto, Este, que ya arrancamos a trabajar con la comisión que seguramente va a haber una modificación en la fecha, capaz que es la primer el primer fin de semana de febrero o, o el último de enero y bueno, también trabajando en los eventos deportivos en, eh, trabajando en lo que va a ser la playa deportiva en la parada 9 con las tan conocidas travesías y, y actividades que tenemos y la San Fernando, que bueno Eh, se han sumado sponsors. Eh, hace mucho que la Intendencia no tenía sponsors propios, como lo es este año con, con José Martín, hicimos los contactos los contactos con ASICS, que eso es lo que está bueno y que lo, lo que le da también al participante es que vamos a tener cada vez mejores cosas de calidad en los kits de los corredores, ¿no? ¿Qué artistas van a estar en estos dos mega eventos? ¿Podemos adelantar? <risa> no te rías. <risa> no, lo que pasa es que no, fuera de broma. Si bien este, les, les puedo decir que uno es una banda de rock nacional, Este, y lo otro estamos tratando de que sea un show eh, también con un artista nacional y también un artista argentino por, por lo que implica para para Uruguay para Punta del Este, el público argentino no que básicamente este la mayoría del turismo que nosotros tenemos acá en el departamento es de Argentina estamos buscando también un, un artista argentino y ya, ya vas a tener novedades cariño ya o sea, están ansiosas <risa> Mirala, <risa> bueno, bueno, Jorge ahora sí cerramos por acá, nos encanta no sé si me da el tiempo de volver para la despedida ya me decido, no, ¿verdad? no te da Ah, bueno, me despido, entonces. Sí, sí. Gracias, Manuel. No, bueno, gracias a ustedes y recuerden que este fin de semana también tenemos la Extreme que es entrada gratuita, que pueden entrar y registrarse en Picantel. Bien, así lo haremos. Cerramos Jorge, nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Hasta chau, mañana. Chau, chau. chau.